Ideas de negocio, el podcast. Episodio 17. ¡Oh, surprise, motherfucker! ¿Qué hay? ¿Qué hay, Luis? Ah, pues no lo sé, claro, de repente decimos, venga, vamos a grabar. ¿Y, y qué es lo que pasa, no Mira, ¿Por qué no he podido dar el tema de la semana? Ay, porque es que esta vez lo, lo propongo yo. Tengo por aquí varios y me apetecía proponer yo también temas. Hay pues muchos, eh, e incluso hay temas que ya están a lo mejor un poco pasados, pero pero bueno, vamos a ¿qué, qué prefieres? ¿Un tema la ¿Te imaginas? Igual, no. para, dime. Monta tu tienda de, de tarjetas de tarjetas de teléfono de Vodafone, no de Vodafone, no, como era, ah, de Airtel. De Airtel. Eso sí que estaría pasado. Ah, bueno, no, pero volvió, ¿no? Ah, bueno, no, no era Airtel, era No, Airtel, Airtel, Airtel lo ha Vodafone, ¿no? Era Amena. Sí, sí, sí, sí, sí, la que volvió fue Amena. Ya, bueno. Amena. No, esto está no, no, vale, dices que... temporalmente, claro, pero volverá, vale. volverá. Además, de hecho, volverá. casi casi que sería buen momento, ¿no? Porque empiezas a prepararlo todo. Entonces, es un negocio vale. eh, estacional para Navidad, concretamente, o un negocio también sería estacional, pero este sería como de octubre a mayo. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Son diferentes? Sí, son dos. De octubre a mayo. Uf, eh, es que el de Navidad creo que ya lo sé, porque me lo dijiste. ¡Ah, sí! <risa> Entonces, me, pues cuenta cuenta el otro, cuenta el otro, porque para que me pille por sorpresa, que es muy buena, pero lo puedo dejar para la semana que viene. Vale, perfecto. Bueno, pues el otro. Cuento. Yo no tengo, no sé, tío, yo no me sé inventar estos nombres tan... tan Oye, ¿qué oye oye por ahí? Eh, mi gato, Pochito. ¿Es que se llama Pochito, Pochito. su gato? <risa> se llama Pochito mi gato. <risa> qué bueno. Está ahí el pobre mía. Mira, mira. Es que está encerrado porque si no se me sube e Igual estoy hablando y de repente pego un bocinazo Y, ¡guau! <ríe> y no, no era plan ya, ya, ya, ya, y se te sienta en el teclado del ordenador, ¿verdad? Eh, bueno, la, las que me lía. Anda que no me habrá hecho repetir cosas El pochito <ríe> Bueno, pues eh, Que digo, que a mí no se me ocurren estos nombres Así tan chulos como los que se te ocurren a ti Pero lo vamos a dejar en el castellano sencillo De toda la vida Venga. Así que, episodio 17 Extraescolares online para niños <risa> A mierda, no, aquí puedo poner, aquí metería la intro, claro no, Aquí bueno, meto la intro está, está bien, está bien Bueno, ¿qué tal tu semana? Luis, antes de contarlo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, mi semana muy guay, eh, tranquilita por una parte, pero movilita por otra mucha, Bueno, lo, lo que hablamos siempre, ¿no? Que yo la verdad es que con mis cosas bastante bien, lanzando muchísimos presupuestos A eh, finales de enero, pues mu mucho presupuesto, mucho presupuesto muy muy Pensando guay. en cambiar un poquito la decoración del coworking ah, ¿sí? para Como para hacer dos zonas, uh -huh. ¿vale? Fíjate si tenía tiempo libre que hasta me puse a pensar en cambiar la decoración del coworking y y luego lo que te digo, muchas muchas presupuestos que luego saldrán o, o no saldrán y luego los líos propios del emprendedor, el típico, "Oye, tengo esta idea, tengo este proyecto, te apuntas?" o "Oye, nos podemos reunir para que te comente una cosilla." O sea, eso ayer de toda la tarde estuve reunido para cosas que no me esperaba. Joder, o sea, que ahí vamos, eh, la organización se te va al garete. Sí, bueno, también es lo que me pasa con el con el coworking, esas cosas no las puedo controlar porque vas por tres metros que estás levantando, entonces, sabes, para pues atender o recibir ya, claro. que es parte de mi trabajo al final cabo. Claro, claro. Entonces, he tenido que aprender a, a ser productivo incluso teniendo que parar a veces. Desde luego, eh, esto es, vamos, al final es supervivencia pura y dura, ¿eh? Al final soy un ninja. Sí, me, cuando yo trabajaba concreta me pasaba igual, la gente me decía, "¿Cómo puedes?" Y digo, pues he aprendido a a trabajar claro. y a sacar un trabajo adelante con un bebé. Así que, cuando no queda más remedio? Claro, claro, claro. Pues nada, yo esta semana decurro muy poco porque se han metido historias personales y que requieren mi presencia y mi tiempo. Tu presencia física. Sí, ¿sabes qué pasa? Que nos queremos eh, hipotecar hasta las cejas y Uf. no, bueno, tampoco mucho, pero que el mochi y mi sí, marido... Sí, que tenéis que estar de banco y todo el rollo, ¿no? No, el banco no, tío. Mirando casas. Ah, mira, claro, no pero, pero eso es mo mala mogollón. ¿Qué dices? yo A mí no me gusta nada. A mí me parece un coñazo Va, me porque vas a ver una casa y tal, y venga a perder el tiempo y te empezar a contar, no sé qué, luego te gusta una, luego no te cuadra el valor de tasación o no te cuadra eh, la orientación. Vale, porque tip, el tema de la orientación tip, es tip para que un emprendedor elija piso. nuria me caso, mira, a partir de ahora cuando vayas, tú vete con esta intención, tú piensa que tiene que tener, mira, además tú tienes niños y perros, o sea, tiene que tener mogollón de habitaciones, pues tú piensa que va a haber una reservada para tu oficina, que va a ser tu zona de relax, tu, tu momento zen y cómo la vas a decorar. Ya verás cómo eso te cambia la visión. Yo siempre que voy a ver un, un piso de vivir y tal, lo que me pienso es, ¿dónde voy a montar mi centro de mando? ¿Dónde va a estar mi ordenador? Porque yo, aparte de, de emprendedor, eh, igualmente lo, mi afición por los ordenadores viene pues, de los videojuegos, viene de las series, viene de... Ah, yo sin un ordenador no puedo vivir. Y entonces siempre miro cómo, mi ecosiste, cómo montaría mi ecosistema habitacional en, claro. en torno a él. Claro. Ya sabes qué pasa que mira, ahora en la casa que estamos ahora eh, tengo una oficina. Uh -huh. ¿eh? Pero claro, como es la oficina, pues digamos que es la peor habitación, claro. porque la de la otra, las otras habitaciones pues son para, para, para los niños, niños y para esas cosas, niña, para nosotros, <ríe> o sea, claro. ¿Qué pasa? Que trabajo en el salón. Uf, claro. Entonces, no pasa nada, pero mola porque es que como trabajo solo con un ordenador, o sea, no necesito un despliegue de cosas, entonces yo cuando termino de trabajar cojo, guardo mi ordenador en su mochilita y eh, nadie sabe que he estado en el salón, ¿sabes? Huh. Entonces, este tema es como, bueno, sí. Sí, podría ser, ¿no? Podría ser, pero vale, en, en definitiva, me mola el tema de, bueno, vamos a cambiar de casa, vamos a cambiar de pueblo, vamos a tal, pero eh, no me mola no me mola la incertidumbre de, Dios mío, y sobre todo no me mola la mudanza. O sea, tú sabes lo que puede ser sí, una sí, mudanza sí. De, de ocho almas? No siete almas, que somos allí. Yo sé lo que es la de una y ya me parece pa... <risa> ya me parece una muerte, así que no me quiero imaginar. Sí, sí, ya estoy agobiada pensando que tenemos que tirar eh, la casa entera para poder llevarnos muy pocas cosas. Así que Bueno, no me enrollo con mis cosas. Vamos con el tema de Venga. hoy. Venga, idea de negocio. Resulta que, bueno, pues mi hija mayor ya empieza a tener una edad un poco propicia para hacer extraescolares. Pero eh, el tema de dejarla en un sitio físico, pues a veces me viene mal. Porque eh, nosotros llevamos horarios muy alemanes Y nos acostamos muy pronto y nos levantamos muy pronto. Y entonces, pues claro, las salas o sea, pues a lo mejor terminan a las 5 y media, a las 6. Para mí eso es tardísimo. Si las niñas están en la cama a las 7 y yo estoy dormida a las 8 y media, claro, Qué luego locura. me levanto a las 4. Yo, yo a las 7 y media estoy cerrando el cubo. Claro, claro, es que yo voy a, a, a la contra de todo el mundo. Pero claro, yo a las 4 me levanto. No Yo ahora estoy más fresca que, ¿Tienes vamos, un silencio a a grabar para grabar de puta madre? No, tío No, porque les despierto ah, claro. No, no puedo grabar ahí porque les despierto O sea, te despiertas pero tú, vamos. pero no se despiertan los demás Bueno, tienes tu momento ¿eh? No, los demás se despiertan Seis y media, si es día de diario Quizá Y si no, siete y media Ocho Si un día se nota muy bien, en fin de semana Joder oh, o sea que, bueno, el caso es que a mí me viene muy mal y los horarios de esto de, de por las tardes, ¿no? Y, y claro, eh, la niña pues ya así que empieza a demandar un poco temas extraescolares y tal, y digo, joder, estaría guay, ojo que todavía no he hecho estudio de mercado, ¿eh? que puede ser que exista algo, pero estaría guay unas extraescolares online totalmente. O sea, en el sentido de tú coges, apuntas a tu niño, te descargas una aplicación, Y le pones todas las tardes que va a salir una clase nueva, un ejercicio nuevo, un algo nuevo, súper lúdico, y se lo pones en, en la tablet y coja el niño. A las... Y tú estás en casa realmente, o sea, no te tienes que ir a ningún sitio. Claro. Suscripción, luego a nivel de precio sería una suscripción porque es súper escalable, por lo tanto te permite tirar precio. Y, y, bueno, pues ahí ahí lo tienes. Entonces, yo aquí lo que haría, un poco, en vez de hacer una suscripción mensual, que también, por ejemplo, vamos a suponer que hacemos, que el, yo qué sé, el pre es que yo no, no he mirado todavía precios de Yo creo que da ronda los 50 euros al mes. Bueno, pues 50 euros o sea, al mes, ¿cuánto me sería? Eh. ¿Barato te parece? Bueno, me, me parece, pero, pero lo mismo, eh, tener... desde la barra del bar. Quiero decir que no tengo ni puta idea. Pues te estoy hablando de precios de guadilla ¿eh? Hostia. sí. Eh, a ver, para los que nos han de Madrid, las cosas en Boadilla cuestan más cara que en Mosto, por ejemplo, <risa> o que en Parla. Bueno, pues eh, resulta que, eh, este que te iba a decir? Se me ha ido. Eh, estamos hablando del precio, me decías que en Boadilla son 50 euros, estamos ah, en el pricing. Sí. Pues eso, sería, por ejemplo, de octubre a, a junio, ¿no? Que serían, o sea, a mayo que serían 7 meses, ¿no? Pues uh -huh. 7 por 5, 35, te gastarías 350 euros, ¿no? Imagínate uh -huh. en, la, en la extraescolar. ¿Qué ocurre? Que al ser online, pues en vez de 350, quizá puedes pagar 200 euros al año, ¿vale? 200 euros, que según 7 meses, no sé cuánto te sale al mes, para que tengo aquí la calculadora que está con el tema de los impuestos, Boy, es que además sale a 28,5, vamos, ¿vale? 30 pero euros al mes. Es que ni siquiera, sí. yo directamente daría el precio anual porque me parece un precio tan asequible, ¿sabes? Que dices, mira, aunque dure tres meses. ¿sabes? Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor al niño no le gusta. Claro, ah, verdad. Que hay que probar, ¿sabes? Que tú dices, sí, sí, a lo mejor es que con el tema niños hay que cambiar el, el chip totalmente. Una, ¿Una estrategia, ver, estrategia, Netflix? Super flipado. ¿Una estrategia claro. Netflix con el primer mega gratuito? Podría, no me gusta mucho a mí esa estrategia. Porque es como, te estoy dando mi esfuerzo, te estoy dando, por, podría ser, por ejemplo, primer mes un euro. O primer mes un euro, vale. Hola, mira. Mira, ahora se van a comunicar mi pochito y tu... Y, y mi traco. Traco, sí. traco, Este es traco. ¿Sabes traco. qué le pasa a traco? Traco es un perro pastor. Entonces, él, él pretende reorganizarnos y ladra. O sea, él, él es el que manda en casa. Eso es lo que él piensa. Sí, no, en, en mi casa es cierto, el, el que manda es Pochito. Sí, no, no, aquí, aquí, aquí la que manda es, es India, luego después manda Greta, que son las niñas, y después Ajá. la perra. Aquí manda Pochito, digo Pochito, después Irene, y después allí, en los últimos calafones estoy yo. Y, de, y después tú, ¿no? Bueno, aquí depende de cómo hable por pues si hablas con Mochi dirá que mando yo. Claro. Bueno... Total, que, que quizá a lo mejor lo vería, pues eso, el primer mes un euro o incluso lo he llegado a ver 15 días un euro. En ah, mira, Sí, yoga, sí, al final es para probar, milano, claro. Claro, es probar, pero es como, a ver, no vengas aquí a cotillar. Claro. O no vengas aquí a... Probar no sabes, es, probar. Boy, que eso es lo que haces Claro, si quieres probar, por lo menos haz un compromiso de que realmente quieres probar, ¿sabes? Claro. Entonces, pues yo ahí sí que pondría algo así. Mira, a una historia rápida aquí que me pasó con el coworking. Yo también ofrezco días de prueba, ¿vale? Digo, si, si quieres venir a probarlo, pues vienes un día, dos lo que vayamos viendo. Y me escribió una persona por, por WhatsApp y me dijo, oye, que quería probar lo del coworker. Y me digo, vale, me parece estupendo. Y dice, vale, digo, ¿puedes venir los jueves? Que es cuando que es cuando solemos eh, hacer este día abierto. Y dice, no, es que yo lo necesito hoy. Digo, si lo necesitas, ya no es probar, es necesidad. es <risa> Una cosa es que yo te lo dejé probar claro. cuando, ¿sabes? Y otra cosa es que tú te quieras aprovechar de eso. Entonces, la tarifa diaria, ¿para qué? ¿Para quién? <risa> claro. Claro, es que no veas quejeta, claro. claro. Eso es como, a ver, que hoy me viene bien, a ver si me lo puedo ahorrar, ¿no? no. Sí, claro, claro, pues por eso. que El tema gratis yo creo que no, por un poquito de compromiso y, y ya está. Y luego lo que quería decir es que eso, que saldría 200 euros al mes, salía como a 30 euros al... O sea, 200 euros al año saldría como 30 euros al... Al, al mes, aunque aún así me parece caro, yo creo que se podría bajar de precio, pero luego la tarifa al mes, como siempre, pues subirla un poco. O sea, en este claro. caso, con los cálculos que yo he hecho, sale 30, pues vamos a poner 40 euros al mes, si lo compras anual, más barato, si lo compras trimestral, también más barato, que también sería una buena opción, ¿eh? Comprarlo trimestral. Porque lo que quería decir es que con el tema de los niños, a veces coge y dice el niño... ¡Ay, que me gusta las extraescolares de robótica! ¡Que quiero ir a robótica! ¡Que quiero ir a robótica! Va dos vale. días a robótica y ya no le gusta robótica. Y, y luego ya robótica no era lo que parecía. Es claro, pero que nos ha pasado a todos, ¿eh? Sí, Yo sí, he sido la verdad. primera que hacía esas cosas. Bueno, si ya, entonces, a mí me sigue pasando con 30 años. Y sigue pasando, ¿no? claro Bueno, entonces lo que quiero decir, que a lo mejor pagar todo el año a no ser que ya el niño lo haya probado, que haya a lo mejor estado varios años, tal, pues no. Ja, y sí, ja. cosas así, sí que conozco a um, uno, que es el de Natalia Pujades, creo que se llama, eh, que es precisamente un membership site sobre robótica. no no ¿Ella lo tiene enfocado? Sí, es verdad, al final es una extraescolar, ¿no? Y, ja, ja. y ella lo hace de manera presencial, lo que pasa es que luego está pues también en, en, en el tema online. Entonces, pues como que les manda deberes, les hace como tutoriales y cositas así. Entonces, los niños están súper implicados y les encanta y los padres están encantados y tal. En mi caso, a mí me encantaría que India fuera robótica. Lo que pasa es que está todavía muy pequeña, tiene 4 años y creo que a lo mejor todavía es muy pronto. Aunque ya esto de los 50 euros de bodilla es de robótica. Sí, sí. <risa> ya ya me he enterado. Pero bueno, no sé. El caso el caso es que eh, esta chica ya lo está haciendo, tipo membership site. Y, y, bueno, pues, pinta bien. Yo metería aquí más cosas. Metería, por ejemplo, temas, idiomas. Yo con el tema alemán, como, como le doy tanta importancia. Hostia, ¿Incluso un ¿y uno específico de idiomas? Eh, claro. Bueno, el específico de idiomas para adultos ya hay. ¿Ya hay? Ah. Para, sí, sí. Además, conozco a varios, de hecho. Hostia, qué guay. Claro, claro. Pero, es que, a ver, sí. Tiene... Claro, o sea, sí. Según estaba diciendo, digo, claro, ¿cómo no se le va a haber ocurrido a alguien antes? Claro. No, pero para niños, a ver, que esto seguro que hay algo. Lo que pasa es que yo no me he puesto a mirar. Ayer fue de pura necesidad decir, coño, mira que esto eh, podría ser interesante. Por ejemplo, India ahora está rollo manualidades. Pues cada día, por ejemplo, todos los jueves sale una nueva manualidad. Y entonces te va enseñando, tipo aplicación como muy sencillo, pues mira... Eh, por ejemplo, hay una manualidad que es hacer hacer nieve con espuma de afeitar y con bicarbonato. Bueno, pues entonces le van explicando. Echas primero la espuma de afeitar, luego echas el bicarbonato. Y ella lo tiene que ir haciendo como moviendo objetos en la tablet, ¿sabes? Entonces es como muy sencillo, no es un vídeo, ¿sabes? Sí, sí, sí, que es interactivo. Es como interactivo. Entonces ella como que pilla más el concepto. Porque, claro, tenemos en cuenta que es una niña de cuatro años que... Que a lo mejor un niño de 8 años se lo dices, echas espuma afeitaria, echa bicarbonato y lo hace sin ningún problema. Pero una niña de 4 años me dice a veces, mamá, ¿y ahora? ¿Qué hago sí, ahora? Sí, se ha acabado Claro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no sé. Lo único que aquí, si se hace así, pues claro, habría que invertir en, en el tema de aplicación. Claro, porque eso sería desarrollo a medida. Bueno, claro, sí. yo no entiendo aplicaciones, pero entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. claro, eso habría, habría que desarrollar la por... medida, claro todo el tema de objetos, habría que invertir también en tema de diseño por, por el, la compra de los objetos, ¿sabes? De claro. incluso tendrías que inventarte un personaje y todo esto. Así Hostia, que, pero eso molaría, ¿eh? Por lo malo de los personajes lo peta mucho en, en la edad infantil. Sí, claro. Bueno, es que eso tiene muchísimas salidas. O sea, tú sabes, por ejemplo, que poco yo sé realmente, poco yo son o Peppa Pig o Sí, por donde ingresan más no es que realmente los dibujos es el inbound marketing claro el negocio está en la vender marca, claro, en, en vender en ¿no? vender efectivamente lo otro claro. es inbound marketing o sea ni más ni menos bueno. así que ahí estaría la idea de negocio ¿qué te parece? ¿cómo lo veis? Pues claro, me parece me parece muy buena idea sobre todo claro yo parto de la base de que yo no soy público objetivo y es que además no tengo ni idea de ese segmento de mercado que vosotros llamáis los niños porque <risa> <risa> porque yo espero espero que tarden un poquito todavía en llegar que tarde, que tarde claro, claro, viene yo, vamos, vamos, pero me parece estupendo desde mi punto de vista como para lo que tú dices, no efectivamente, pues es una necesidad física, o sea, una necesidad que ahora mismo hay negocios físicos que la solventan y que se podía llevar al, al apartado online, ¿no? Formaría parte un poco de la digi digitalización que está tan en boca de todos ahora con el tema de los tags, Capify y todo ese rollo uh -huh. de, de algunos negocios, ¿no? Incluso Joder, incluso que las propias eh, academias eh, sean las que las mismas que, que creen esos cursos, claro, ¿no? Claro, que claro. Tengan que tengan su versión sí. física y online. Claro, es que, es que, a ver, con el tema de los niños también es verdad que tampoco podemos descuidarnos mucho. O sea, si ya los mayores a veces nos absorbe el móvil y es como mmm, no puedo vivir sin móvil o no puedo tirarme un día sin mirar el Nada, móvil, pues a un niño minutos. esto es un problema muy grande. Entonces, claro. habría que acotar muchísimo el hecho de que el niño estuviese enganchado a la tablet. Eh, por lo tanto, quizá si das la, la oportunidad de hacerlo online y puntualmente hacerlo presencial, claro. no tienes al niño continuamente enganchado. Aparte que, vamos a ver, el mundo online mola, pero el presencial es que le da mil vueltas al online. Claro. O sea, en todo. Cada uno tiene partes que otro igual no puede tener. Entonces, yo creo que lo guay es la complementación. Y esto... Me pasa también yo, siempre se lo digo a todo el mundo en los negocios. Claro, yo sí si me pongo a hablar de negocios digitales, la gente me mira pero tú tienes un negocio digital y yo digo, bueno, yo tengo dos negocios, y los dos negocios tienen su parte digital y su parte física. Yo el coworking en una página web y sin invertir en marketing en la página web no tendría ni el tato aquí. Y la parte de marketing, eh, realmente, donde me entra más la gente no es por invertir en, en, en marketing online, porque eh, es un sector que hay agencias metiendo pasta y tal y cual. Y probablemente para un freelance sería muy difícil encontrar un huequecillo ahí. En cambio, eh, físicamente, yo yendo a los sitios y hablando con la gente, sí que saco claro. clientes sin ningún tipo de problema. Claro. Pero cuando quieren saber quién soy, tienen van a mi página web y ven qué es lo que hago y qué es lo que dejo de hacer. Claro. A ver, Entonces, esta... son... Está claro que si tienes un negocio, como no estás en internet, no existes. Claro. O sea, eso es fundamental. Y que eso es de primero, de, de nomada digital. Eso es de primero de internet. De primero de, de, de, primero de vida. De, de primero, de vida. <risa> de, primero vida. de vida de negocio. Qué bueno. ¿Y cómo lo moverías tú esto a nivel de marketing? A nivel de marketing, claro, eh, aquí depende. Mm, depende de si fuera un producto externo o si fuera desde la propia academia. Desde la propia academia no me complicaría tanto la vida y simplemente lo, lo ofertaría y lo movería, pues obviamente, igual que a nivel local, igual que, que monto, porque al principio hay que crear un poco la confianza, ¿no? el Primero lo movería regionalmente, pues lo que dices, si es una escuela de boadilla, pues yo me haría mi propio programa, mi propio mi propia plataforma, por decirlo de alguna manera, Y la movería pues por el mismo boadilla, simplemente cuando la gente mmm, venga a verlo, también vean que hay una modalidad online y, y puedan informarse sobre lo que es. Uh -huh. Y ya cuando estuviera cubierto un poco ese espectro, pues ya empezaría a abrir. Todo esto lo digo un poco a nivel súper súper básico, porque lo que te digo, no tengo mirado ni el público objetivo, ni, ni si ya hay más, cómo lo están haciendo, ¿vale? Porque generalmente siempre suelo mirar un poco la, la competencia, es lo que están haciendo, cómo lo están enfocando ellos y ver si se le puede dar una vueltecilla que nos haga diferentes, que nos haga mejores ¿no? o, o que nos encuentre un, un huequecillo por el que meternos, claro. si es un mercado muy, muy competido. Sí. Entonces, pero bueno, por una parte moverlo, pues por lo que te digo, no pues igual por AdWords con como si mover la escuela física y por Facebook Ads mover un poco la parte física online, ¿sabes? Me, me meter un poco el rollo que es un sitio físico pero que también es online. Ya, claro. Claro. ¿Meter tráfico frío o revisar? Dime, uh -huh. sí, sí, sí. No, que decía, meter un poquito, pues eso, tráfico frío, ir viendo cómo van interactuando, si está funcionando la, la campaña. Eh, luego ya la gente que haya visitado más de X páginas, volver a meterle otro anuncio en función a las páginas que se haya metido. Si se ha metido en la parte online, pues ya le, le hacemos publicidad más de lo que es la parte online. Si se ha metido por la parte física, le hacemos una publicidad específica, atacando un poquito los puntos de dolor de la parte física, ¿sabes? Y, y así. Sí. Yeah. <ríe> Claro. ir cosiendo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, eh, a ver, yo lo que he visto, eh, eh, ¿Sí? si, si se puede eh, relacionar con una academia física, por ejemplo, eh, uh -huh. lo que hacen mucho, que yo me he fijado, cuando quieren promocionar cosas para niños, a la salida del cole se ponen a repartir propaganda. Chuches. No, reparten propaganda. Pero ¿sabes cómo? Oh, ha hombre. habido veces, por ejemplo, en Boadilla lo hacen, Eh, incluso creo que lo hace el ayuntamiento ¿eh? Eh, cuando van a ser las navidades eh, montan una carpa enorme con actividades y tal, y todo eso lo paga la, el ayuntamiento, entonces a los niños pues les puedes llevar ahí por la tarde un rato y no les tienes en casa los 15 días muertos de aburrimiento entonces para promocionar esto lo que hacen es que se van disfrazados a las puertas del colegio de duendes, porque bueno es rollo de navidad, no pues viene el duende de papá Noel y no sé qué, no sé cuánto, y entonces vienen disfrazados de duendes entregando el típico panfleto, pero no el típico panfleto cutre, ¿no? Sino un poquito más sí, elaborado sí, bien, y tal. Claro, bien ah. orientado. Y entonces ya tú sales del cole con la depresión de que ahora 10 días con el niño en casa? Que ah. se va a aburrir, que yo tengo que trabajar, que tengo que no sé qué. Y coge, te aparece el duende, te da la esta y anda, mira, qué guay. Y te llama la atención porque es un duende. Si fuese un tío vestido de calle... Pues a lo mejor diría no, gracias, ¿no? Típico que te hagan... Vale, esa estrategia me parece estupenda, o sea, me parece magnífica porque vas ya al público objetivo y además el seguro 100%, vamos, quiero decir que ahí menor porcentaje de rebote por trasladar un poco al mundo online no, no vas, vas a, a tener, ¿no? no, vas a claro, tener, claro. ¿no? Y más claro, poder, más poder de fecha. conversión, claro. Y además es que fíjate que es... Lo de siempre, es que muchas veces no, a lo mejor nos complicamos con irnos a lo innovador, a lo nuevo, a lo tal, y a lo mejor simplemente con irnos a lo de siempre, que es el panfleto de toda la vida, dar el panfleto, pero un poco versión mejorada, pues mira, a lo mejor sí que puedes tal conseguir cual. cosas interesantes. Tal cual, lo único que no veo, y no es no es, sí, una, no es una sí. crítica porque lo que es la, el, la idea me parece estupenda, pero es una más una crítica a la sociedad y es que creo que cada vez se está mm, eh, somos más desconfiados. Si mismo me viene a mí un tío vestido de, de nomo a darme algo, a mí ya me empezaría a dar mal rollo, ¿Sí? ¿sabes? Y, sí, sí, de hecho, me pasó una cosilla ayer que, joder, vino ayer una, una, una chica de repente como que se me acercó y, y me dijo, oye, perdona, y tal. Y, y yo miré y ya estaba preparando, a ver, estos móstoles. Ver, yo ya estaba de, preparando la respuesta de no tengo un <risa> no. euro y me dice, ¿me puedes ayudar a abrir la verja de la peluquería que es que nadie me ayuda? Ay, y digo, bueno, vamos. No". Claro, claro, claro. Y la ayudé y tal y no pasaba nada, pero dices, no, pues ¿te puedes creer que hay tres personas y no me ayudó nadie? Y digo, pues mira, estamos en, en Móstoles City. Y digo, claro que me lo creo, yeah. ¿sabes? Porque, porque aquí se ven tantas cosas. Yo que vengo de, de vivir en Gijón y antes en Salamanca, Toledo, en sitios más pequeñitos... Eh, la cantidad de, de gente tan agrupada que veo aquí y de cosas, de sirenas, de policía, de bomberos, de, bueno, bueno, sí, sí, sí. O sea, es la banda sonora con la que me sí. despierto cada día ahora que vivo por el centro y, y creo que eso, que, que la sociedad nos estamos empezando a coger miedo a, a cosas de la parte física, ¿sabes? Ya, puede ser, puede pero bueno, ser, eh, esto puede esto ser. Esto lo digo como critica a la sociedad, no, no, no a la no, idea no, que me parece. No, stupid. pero puede ser, eh, puede ser. Lo que es que fíjate que a mí esa sensación de rechazo cuando alguien me aborda así en la calle la tengo muchísimo, pero en esta ocasión no, porque estaba en contexto. O sea, claro. no, a lo mejor si voy una noche de juerga con unas amigas, que ya no sé lo que significa eso, pero bueno, y de repente me viene una, aunque, aunque sea una tía, ¿eh? Vestida de... Si es un tío ya me mosquearía bastante. Eh, pero si viene una tía vestida de duende... Mmm, también diría, ¿qué haces? No, Madre no, chica. o sea, la, la respuesta a tu ola va a ser no. En cambio, en el cole ya es distinto, ¿sabes? A la salida, justo a la salida del claro, cole sí, yo lo sí, veía distinto claro. y, y no me dio ningún rechazo, o sea, al revés. La chica me parece Claro, igual ya estás en un sitio familiar y tienes la guardia un poco más baja, ¿no? No vas con ese porque, claro, yo voy por Móstoles y lo que tú dices, ¿no? Como que automatizo mi respuesta, a, automáticamente cuando se acerca a alguien que no conozco a decirme algo, no, no, no, no. Porque es que ya me las... O sea, yo he sido muy inocente no. hace, hace unos años y siempre, ah, pues sí, claro, un euro para el café, como no? Ah, sí, claro, como sabes? Ya. Hasta que al final dije, Luis, tío, aprendí a reaccionar con estos estímulos que, ya, ya, que esto no ya, pambi. Ya, ya, ya, ya. Sí, pues algo así, algo así. Bueno... Bueno, pues lo dejamos aquí como, como anécdota. <risa> ya de bueno, Luis, pues nada. Hoy decir pues, que este episodio quizás sale un pelín más tarde que habitualmente, ¿verdad? Pues en estos líos que hemos tenido. Sí, un poquillo más tarde porque tendré que ponerme a editarlo y, y la cosa está como jodida. <risa> acerco, Pero bueno, que ahí bueno, está. Hecho está. Lo hemos conseguido. Pues nada, la semana que viene más y mejor. Hasta Bye. luego.